Todas las gallinas en su corral. En su corral una gran fiesta van a celebrar. Toda la todas las gallinas salen a bailar. La gallina y tan solo una se pone a cantar. La gallina canta. ¿Y le da todas las gallinas vuelven a bailar la gallina bailaba y tan solo ella se pone a cantar la gallina bailaba aplauden en el corral, en corral estaba. las gallinas bailan sin poder parar en el gallinero felices están porque la gallina siempre Bye.